Dice, nosotros somos de Percejo, somos la regional de la zona incociosa y del Centro de Derechos Humanos de Nación, como organización social, nuestra lucha es en contra de las altas caminas de luz y por mejorar las condiciones de la vida de la comunidad. De Nacimos el 13 de septiembre en el y nuestro trabajo lo hacemos los municipios de Conalá y Llepa, Llepa, Llepa, para este año hemos trabajado varios ejes, como talleres de mujeres, como talleres normalmente de, de talleres de formación política, producción y comercio, y talleres de derechos humanos y de la y otros. Hemos logrado, a lo largo de este tiempo, construir procesos al autonómicos, como la sociedad autónoma, la sociedad popular y la resistencia del Centro de Derechos Humanos de México. Con esto se suman a una hora de represión o fingamiento amenazas de la cual hemos sido gestos por parte del gobierno de Panejo y otros actores por los que nos permitimos señalar la violencia resistente, amenaza por parte del nacional y público a nuestros compañeros, amenaza de la fe y de las comunidades de resistencia, patrullantes por la policía de la municipal en nuestras oficinas, integración de situaciones previas a la, en nuestra contra. Constitución política por parte del gobierno y la gestión de Juan Salinas y discusión del ejército de las comunidades. Dice, por lo que hemos dado el desde hace un año la campaña nacional e internacional contra la discriminación y cedramiento judicial y contra de los sectores de derechos humanos a la cual nos acompañaron la familia Hernández, director de derechos Dino Ochoa. Ha sido efecto de participación política en este escenario, tuvo que exiliárselo. Saludamos este foro a la compañía con la libertad de Alberto y Francisco Sanzi y nos sumamos a ellas que todos juntos y juntas vamos a poder lograr que nuestros compañeros sean fuertes en la dieta libertad a pesar de que vivimos en la Corte de Chiapas vamos a seguir firmes y dignos luchando y desistiendo, construyendo un otro mundo posible desde abajo a la izquierda. Vamos a intentar explicar de forma concreta las estrategias que hemos ido llevando hacia los momentos de depresión que hemos vivido. Hemos tenido dos momentos importantes de depresión en el 2010, cuando los impresarios de, de la masa y la tortilla, y dieron los precios a 8 pesos, a 12 pesos, de un día para otro en el municipio de Tonalá. Iniciamos una lucha para exigir precios justos y comenzamos haciendo reuniones por barrio en la ciudad de Tonalá. Ya desde la primera reunión aparecieron estos empresarios golpeando e incomodando de la reunión que de muerte en especial a Ana Carmen Hernández y a su familia, a los que del movimiento. Estas empresas tienen influencia en la de municipal, casales y en los ministerios públicos, juntados por el pueblo común. Lo que provocó el poder de travestiércoles fue agresiones, amenazas y aislamiento, ante esto necesitamos armar una serie de estrategias que emanciaron la asesinación y de la representación con este